Te fuiste al baile y yo te dije que no vayas, te fuiste igual y me viniste reborracha, últimamente ya tienes cara de jarra, ya no te i m p o r t a solo te importa la parra. El baile cierra a las seis de la mañana y a p a r e c e como a la ticerremamada, cara de birra yo ya no te importo nada, y aparte de eso apareces rechuponeada. みんなでセコンピーンや Te fuiste al baile, yo te dije que no vayas. Te fuiste igual y me viniste reborracha. Últimamente ya tienes cara de j a r r a ya no te importo, solo te importa la f a r r a El baile cierra a las seis de la mañana y aparece como a la t i c e r e m a m a d a Cara de birra, yo ya no te importo nada y aparte de eso p a r e c e s rechuponeada.